En Radiocracia hacemos un repaso de las voces que fueron noticia. La Federación Pampeana de Cooperativas llegó a un acuerdo paritario con los gremios que representan a sus trabajadores y trabajadoras para un incremento salarial superior al 50% anual. Así lo confirmó en Radiocracia el presidente de la FEPAMCO, Carlos Santa Rosa. Habíamos arreglado en un 23% la, la primer parte y ahora, bueno, eh, después de alguna negociación y de, algunos, bueno, eh, de ver algunos puntos y se terminó arreglando en un 30% más, lo que, como no es acumulativo, digamos, el 23% en este caso son en seis cuotas de cinco: cinco por mes, cinco en octubre, en noviembre, en diciembre, enero, febrero y marzo. Ese 30 sumado al otro 23 hace un 53. Entendemos que si bien es un esfuerzo para las cooperativas, eh, también entendemos de que, eh, bueno, en un, en un contexto inflacionario, altamente inflacionario, eh, por lo menos se intenta que los trabajadores puedan ir medianamente llevando eh, los valores de la inflación, ¿no es cierto?, para no ver degradado su salario. Vecinos del barrio Procrear que accedieron a sus departamentos mediante un crédito UBA están movilizándose para ponerle un freno al dramático aumento de las cuotas que pagan. Un vocero de los residentes en la zona, Alejandro Wingenhauser, explicó la situación en la mañana que Que se ha tornado difícil, ya casi inmanejable, desde el momento en que nos han entregado los departamentos, que fue en octubre del año pasado, de 2018... Eh, ...se ha aumentado en un poco más del 50% valor de la cuota... ...en eh, una situación económica que todos conocemos... ...así que la verdad que, que cada día así se hace más complicado... ...y más para las 15 familias que somos las que nos indexaron... ...obligatoriamente el uva en el valor de la cuota... ...desde hoy en día que una cuota se te de mil pesos... ...que por ahí es un poquito más visible que un 50% valor de la cuota... Todos sabemos lo, lo, lo que afecta en el bolsillo de cada uno. El intendente electo Luciano Di Napoli lamentó que la gestión de Leandro Altola Aguirre no haya puesto en marcha el mentado plan director. Le contó a nuestro cronista de exteriores cuáles son sus prioridades para lo que viene. Bueno, es, esa es el, la misma información que tengo. Me la ha dado Leandro, este, él, a él le había prometido la consultora... Hacer la, la entrega de este diagnóstico en el mes de noviembre. El mes de noviembre empezó ayer, digamos. Así que esperemos que por lo menos tengamos esa etapa. Recordemos de que este, a esta altura ya deberíamos estar en la etapa de ejecución de obras del plan director, ¿no? Después de cuatro años. O sea, no, no en la etapa de diagnóstico. O sea, la etapa de diagnóstico es una, la parte de proyectos es otra, la etapa de ejecución de las obras es otra. Bueno, imagínense este, que todavía no tenemos ni siquiera la, primer, la, la primera entrega. Es realmente un problema porque la ciudad de Santa Rosa, para poder salir de la emergencia sanitaria en la que se encuentra, es fundamental tener un plan director de, de obra. Si no, nosotros hemos dicho que si no lo terminan, este, lo vamos a terminar, y si no entregan absolutamente nada, más allá de los ribetes legales que pueda tener la situación, nosotros lo que vamos a hacer es hacer un nuevo plan director, porque Santa Rosa lo necesita. Se viene una nueva edición del Santa Risa. Será a fines de este mes y la organización busca recursos para garantizar su realización. Así lo explicó en Radio Quermes una de las responsables del encuentro, Lucía Victoria Gatica. La idea es que el viernes haya una función que sea de sala eh, en el bicentenario de Tuay. Eh, también esa fue una idea digamos, de pensarnos que por ahí no esté todo centrado acá, sino que nos vayamos moviendo. Así que bueno, va a haber una función el viernes a las nueve y media en el Bicentenario de Tuay. Va a ser a La Gorra. Eh, así que bueno, para la comunidad tuayense están todos invitados ahí, también como alrededores, ¿no? Eh, pero bueno, la idea era esa, corrernos un poquito. Después está el sábado, va a haber función y gala varieté en la usina. Bien. Y obviamente va a haber fiesta. Y el domingo sí. también va a haber otra función en la Plaza San Martín. Empataron Independiente de Pico y Old Boys en el cruce de semifinales por el Torneo Provincial de Fútbol. El director técnico del equipo santarroseño, Mauricio Rambur, consideró en Radio Kermés que es un resultado satisfactorio para su equipo. Tomando en cuenta el resultado, jugando en, en semifinales, partido de, durísimo ante, ante un rival que, que la verdad que, que tiene una, una idea muy clara de juego, y, prácticamente viene jugando casi dos años,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 un volumen de juego importante, pero bueno, lamentablemente no se pudo, entonces tuvimos que apostar a, a jugar mucho largo, a ponerle la pelota al campo rival y bueno, eh, independiente por ahí, sí, gener generó las la mejores situaciones de gol eh, a través de por ahí de, de, de pelota parada y de, de, de algunas transiciones rápidas que las la manejan bien. Radio